Se festeja, se conmemora el, en el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo o como decimos en la Argentina, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. ¿Eh? Así las cosas, es una buena oportunidad para hablar con alguien del colectivo como Mía Jiménez, a quien ya le damos las buenas tardes y las muchas gracias. Gracias Mía. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, un gusto. Buenas tardes para, para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, Mía, muchas gracias por darnos un ratito de tu no, tiempo. Por es favor, un, gracias a ustedes. Es un día bárbaro para hablar de cuál es la realidad de las personas que desde las diversidades sexuales hoy un poco que festejan, pero también un poco que recuerdan eh, la militancia, la militancia de todos los días, Mía, ¿no? Sí, la verdad, un día que, que, que nos hace acordar de que seguimos luchando como siempre, como, sí. como lo hacemos desde hace años. Muy bien. Ha habido sí, Es lindo. Es lindo, claro, claro que sí. Ha habido salió el sol. Ha, ha habido avances, está bárbaro, hoy salió el sol y quizás sí. algo tiene que ver esta esta sí. cuestión de del de orgullo y de la y de la marcha, de la militancia. Este sí, claro. Ha habido este, avances en nuestro país, también en nuestra provincia mía, eh, en, algún, en, algunas, en algunos municipios también se habla y se ha puesto en movimiento el, el, cupo, el cupo laboral trans. Este, ¿Cómo ves esta realidad y cuál es, según tu mirada mía, este, la, el, la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está frenado? vos lo ves que se viene moviendo bien o que o que podría ser mucho mejor mía eh, y en realidad se ha avanzado mucho como decís ha avanzado bastante muchísimo eh, entraron muchas compañeras a trabajar en bastantes lugares en pico eh, acá en Santa Rosa en otros lugares no recuerdo no sé sea, no sé bien pero pero sí han entrado o está sea, muy bueno pero va bastante el lerdo, podría ir un poco más rápido muy bien la verdad Muy bien, en la provincia también se ha registrado algún ingreso por cupo laboral trans. Este, esto, eh, eh, ¿Vos este, lo ves que podría ir más rápido? Nosotros sabemos, sabemos nosotros... Que eh, por ahí los tiempos del Estado van medio, viste, sí, sí, sí. Este, muy, medio lentamente, por, por ser suave, mía. Pero, este, ¿qué, ¿qué notás vos de cada vez, de cada oportunidad o de cada día donde el orgullo sale a manifestar, se muestra en la calle? cuando se marcha también por algún reclamo, como es el, el día de hoy, está en la, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la séptima marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. ¿Vos ves que hay una reacción de parte del Estado y de parte de la sociedad a cada, a, a cada, a, a cada movilización o en cada concentración que se hace, o, o pasa por otro lado la respuesta del Estado? Y, en realidad, eh, la visión es que, que, que hace a, o sea, si miramos hace años atrás, eh, eh, eran todas chicas trans que ni siquiera salían de día, salían de noche solamente a trabajar. Y hoy por hoy, si salís y mirás eh, en los lugares que habitualmente trabajaban las chicas, hoy no hay ninguna casi en, la, en las calles. Creo que ninguna, creo. Y eso es re lindo, eso está bueno porque significa de que algo bien están haciendo. De, de, de parte del Estado, del municipio y de, de varios lugares se ve que lo están haciendo bastante bien porque ya no hay chicas eso es buenísimo Eso es una de las señales que vos ves y que está buena Eso es una es algo que, que te pone contenta de ya no ver a las chicas tan en la calle de hecho yo he estado hasta hace un tiempo atrás, eh, hoy por hoy no estoy no estoy trabajando en el municipio ni en ningún lugar pero, pero hay hay otra mirada, o sea, se pueden hacer otras cosas. Antes no, antes era salir a trabajar a la calle nada más. O sea, no, no había otra salida. Y hoy por hoy podemos ir a un hospital y podemos andar por todos lados en el día que no que están mucho mejor. Claro, claro. Eh, definitivamente, Mía, eh, hemos contado a nuestra audiencia eh, más, en más de una oportunidad que el colectivo... Eh, travesti trans, esa es una, una parte de nuestra sociedad muy castigada, muy postergada y que además eh, siempre sufrió y padeció este, la, la, la limitante de, una, de la posibilidad de desarrollarse en una vida más o menos sí. con los mismos alcances y accesos que los demás. Y eso claro. también significa que, que no se puede llegar a ser feliz. Este, claro. no, no, se no, se, no se festeja, se reivindica este, sí. esta jornada, sí. Mía, pero sí. eh, ¿sobre qué es lo que hace falta todavía avanzar? Eh, no solo en, en, en la sociedad, sino también en, en, en, la, en la cuestión legal. ¿Qué es lo que te parece que hace falta avanzar todavía, Mía? Eh, yo creo que, que, que así como, de, como decía usted, desde una vida normal Como quien dice, eh, primero que lo, el trabajo el empleo es importante para todo el mundo. El que no trabaja no come, eh, lo lógico. Eh, y ya que, que haya trabajo, eso está bueno y eh, yo creo que habría que enfocar más en eso, o sea, en, en el empleo, porque nosotras, como cualquier persona, podemos trabajar de cualquier cosa eh, y no necesitamos que nos regalen nada. Eh, si bien muchos, mucha gente... La ha pasado mal en la pandemia, nosotras quedamos literalmente abandonadas al principio porque estábamos todas en la calle y no podíamos salir, como por supuesto no se podía salir porque había una pandemia, eh, pero no podíamos trabajar y no teníamos para comer. Y gracias a Desarrollo Social, primero que gracias al, al, a la asociación Juntas y Diversa de que nos juntamos todas las chicas y pudimos eh, entre todas juntas hacer algo y que nos ayudaron de desarrollo social desde el día uno. Eh, siempre las, las asistentes Janina, Mustafa y Adriana, no me acuerdo el apellido, eh, ellas eran como la cara visible y siempre nos ayudaron en todo y siempre nos atendieron en, en lo que pudieron. Y la verdad eso se, se agradece un montón. Muy bien. Ahí, sí. entonces, eh, para, para hacer el relato, está, está buenísimo que arranques en esa parte que es este, la pandemia, que fue un momento... Sí. Ex... para todos igual. Sí, para pero, todos. pero fue muy, pero... muy extraño, muy, muy extraño, Mía, para, para el resto de la sociedad. Lo que nos relataste recién es eh, verdaderamente conmovedor porque sintieron el abandono, la privación además de circular, de reunirnos, este, era un momento muy, muy difícil. ¿eh? Eh, no, no es por dar lástima, o sea, no, no, toda no, la para gente nada. padeció la, la, la pandemia y sabe lo que fue, pero nosotras era literal, o sea, no podíamos salir a, a trabajar y no teníamos para comer, tampoco podíamos eh, hacer esas escapadas que hacían algunas personas después de horario, eh, porque sí. Si, Así en crudo decirlo, ¿no? Si llamábamos a un cliente en nuestras casas para salir y trabajar, eh, corríamos el riesgo también de contagiarnos y, y eh, que nos pase lo que nos pueda pasar. Sí, sí, o sea, sí, sí. Estábamos entre la espada y la pared, o nos mataba el virus o nos mataba el hambre, era eso. Pero Bien. bueno, eh, la, por eso agradezco siempre a, a la gente de Desarrollo Social, porque con una bolsa de mercadería, con pollos, verduras, frutas, eh, Nos alcanzaba un montón con subsidios, que mucha gente dice que los subsidios son para los vagos. En este caso no fue por, por vagas nosotras, fue porque realmente lo necesitábamos y nos salvaron total, total. Muy bien, muy bien. Todavía queda igual este, algo, siempre hay algo en el tintero sí. para, para pedirle, para reclamarle y también para exigirle al Estado. Este, me queda por preguntarte, Mía, si vos crees que dentro de poco, en la, pobre, en la provincia de La Pampa, por lo menos donde nos movemos, dónde estamos, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este, ¿crees que, va, que, está, que es posible que haya dentro de poco tiempo viviendas para las personas del colectivo? Eh, también agradecer esa parte de que por lo menos Hoy por hoy nos podemos anotar que es un gran avance, ya que nos abran la puerta para anotarnos, es, está buenísimo. Pero estaría muchísimo genial de que empiecen y más con las chicas tan grandes, que, que bueno, algunas, muy pocas, tienen casas propias, pero muchas siguen alquilando y, y nada, estaría re bueno de que, que, de que tengan su casa, que le toque su casa, ¿no? Estaría buenísimo. Yo creo puede... que sí, sí, sí, sí va, va. yo creo que va a avanzar, sí. Que Perfecto. se va a avanzar. Sí. Bueno, en todo caso, ahí encontraremos en la calle también el reclamo nuevamente, sí. visibilizando como corresponde, porque de, de, así como el laburo es un derecho, la vivienda sí. digna también lo es. Eh, derechos de un colectivo que fue creciendo y que se fue haciendo más... Visible, Mía, ¿qué, ¿qué es lo que no estamos mencionando? ¿Qué es lo que se me escapa? A ver, ayúdame. Ah, ahí eh, estoy, ahí estoy. Eh, digo porque eh, pienso en el laburo, hablaste de los alimentos en un momento muy bravo... Sí de la pandemia, el acceso a la salud, ¿está garantizado el acceso a la salud para, la, para las personas del colectivo LGBTIQ+, en la provincia de La Pampa, en tu experiencia personal o lo que te has enterado? Eh, eh, personalmente no, no siento que, que, que, que falte mucho en, en la parte de salud, sí hay pequeñas cosas que bueno, que Por ejemplo, la hormonización, creo que es así la palabra, eh, creo que va también por eso, que falta un poquito por esos lados. Yo no lo estoy haciendo, entonces no conozco bien el tema, pero, pero creo que también está bastante avanzado la, en, en tema de salud. Muy bien. Siempre queda algo por. por. Por reclamar. Pero... Por conquistar, tal cual, tal sí, cual. Conquistar, sí. sí, sí, por eso yo te convocaba para, para que reflexionáramos juntos acerca de esto, son los derechos por los que están luchando tantas personas en nuestra sí. querida Argentina, este, y que también son los, los, las búsquedas, las luchas de sí. todas las personas del colectivo LGBTIQ ⁇ Mía, si me permitís, queremos recordar, aprovechando este encuentro contigo, este, a Tehuel, que ya hace rato que falta y del que sí. el Estado no nos está contando nada, no hay avances en la justicia y demás. No sé si querés reflexionar un poco sobre, sobre Tehuel en esta, en esta conversacioncita mía. Y es medio difícil tocar ese tema, es medio, medio sensible, ¿no? que qué pasa de que, que no no hay respuesta, no, no, no se mueve nada, que nadie te dice nada, eso es re triste, re triste. Bueno, una deuda más del estado, esperamos no. que por supuesto te huela parezca con vida, sí. que sepamos qué es lo que estuvo pasando todo este tiempo y que se pueda, y que se pueda revertir esta sensación que nos deja muy desamparades mía, si me permitís. Sí, sí. Este, sobre todo a quienes están en el, en el día a día en el dele que te dele para ganarse la vida y ver si nos podemos desarrollar en una sociedad bien bien compleja ¿eh? este, sí, para ver si como, como cualquiera aspiramos a ser felices mía te estamos sí. muy agradecidos sí. por este ratito, ¿eh? tenés ¿Te el micrófono pedir, a disposición, ¿Sí? sí sí te puedo pedir un segundo más, quería agradecer no? eh, a Gaby Bonavita que ella, nos, ella me convocó para estar en el aniversario de Santa Rosa, eh, que eso fue re lindo, me llamaron para maquillar a gente eh, los dos días, viernes y sábado, y me encantó, así que le agradezco, ya le agradecí a ella personalmente, también lo no quiero hacer público, y ahora quiero agradecerle a Claudio Pérez y a Caro, su mujer, que ellos fueron los chicos que me llamaron para trabajar en Juana la Loca en el restaurante que está al frente de Calpucura, Urquiza y San Martín muy bien eh, muy bien eso me llamaron eh, no estoy, por eso era es lo que quería decir no estoy trabajando ni por el municipio ni por nada sino gracias a estas dos personas a Claudio Pérez y a Carlos su mujer que me llamaron para trabajar en la barcha y la verdad que tengo compañeros increíbles eh, todos los chicos me han ayudado me, me nada son muy copados Y me encantó porque eh, se ve que la, la gente del dueño también, que no recuerdo su nombre ahora, eh, meter a una chicatrana a trabajar ahí en un grupo de, de, de héteros, tu ponte, eh, es re lindo. O sea, se nota también de que la gente eh, está queriendo avanzar también en eso. Tal cual, tal cual, mía. No Así es solamente es, claro. del Estado que hace falta esa apertura y, y sí. garantizar ese derecho del laburo digno. ¿eh? Sí, sí. No, no recuerdo el nombre de todos los compañeros Me encantaría nombrarlos a todos Porque todos me recibieron con un amor increíble Y bueno, hoy, hoy a la noche Ya es mi último día de trabajo Porque tenía un viaje programado A Santiago del Estero Para ir a trabajar con Paul Bardos Que también le agradezco Así que ya en estos días estoy viajando A Santiago del Estero a bailar eh, Pero bueno, los chicos me, me llamaron Me tuvieron un tiempo, no quieren que me vaya <ríe> Pero Pero bueno, me encantó que me hayan llamado para trabajar en un lugar así y con compañeros increíbles. Buenísimo, bu buenísimo esto que nos mencionás, porque mm. también habla de que has tenido un desempeño más que suficiente a la altura del trabajo que puede tener cualquier otro laburante o laburanta, sí, y por... esa es muy buena señal de, también de parte de una, de una parte de la sociedad que puede dar laburo, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. El dueño, muy, muy buena gente, Bueno, Claudio y Caro son increíbles, me llamaron y me explicaron y, y me tienen paciencia porque es la primera vez que trabajo en una bacha, o sea, de pasar a una esquina pasé a trabajar en una bacha, era la primera vez, pero, pero increíble todo, los compañeros, todo, súper amoroso. Mía, muchísimas gracias, excelente el repaso que nos has compartido y bueno, esperamos que tengas muy muy buena jornada, en este particularísimo 28 de junio. Gracias, Mía. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Mía.